Laura, gracias por estos minutos. Walter, te s a l u d a aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, buen día Walter, buen día para toda la comunidad. Bueno,、eh, finalmente ha sido postergada, pospuesta. ¿La próxima semana será la reunión? La reunión. Sí, el lunes 18 a las 8.30 de la mañana、eh, se reprogramó esta reunión aparentemente por la ausencia de, del doctor Mansilla, que es el presidente del Superior Tribunal. y... Eh, se suspendió. Esta es una reunión que estaba planificada hace por lo menos dos meses ya.、Eh, nosotros habíamos presentado notas por、eh, el pedido, digamos, de, que la, del Consejo s e e x p i d a respecto de, del inicio del juicio político a Reus y z á g r e y Falca.、Eh, esas notas no fueron respondidas por ninguno de los integrantes del Consejo de la Magistratura.、Eh, Por eso nosotros sabíamos de esta reunión y estábamos convocando a, a asistir a la reunión para pronunciarnos este, a favor de que, de que se expida ya de una vez, dado que hace dos años que tiene en sus manos esa, este pedido de juicio político este, el Consejo de la Magistratura y que nosotros entendemos que se han dado todos los pasos、eh, para llegar a un pronunciamiento. Y han respondido Zagari y, y Reusi. Este, la investigación que hizo el mismo Consejo de la Magistratura en manos de la doctora Falucci、eh, favorece, digamos, a todo lo que nosotros veníamos este, diciendo en cuanto a los errores, las falencias en la etapa de instrucción de esta causa, que es responsabilidad de Zagari, Reusi, Falca y Pichinini agregaría, ya que era. Ella procuradora general en ese momento y era, digamos, la jefa de, la, de los fiscales, este, y entendemos que también tiene responsabilidad. Sobre todo, digamos, a, a nadie le, le gusta impulsar la destitución de, de una persona de su lugar de trabajo. Sin embargo, los trabajadores. Habitualmente nos enfrentamos a una responsabilidad en nuestro s espacio s de trabajo que, cuando no cumplimos, tiene sanciones.、Eh, entonces, no entendemos por qué siempre es el funcionario judicial el que tiene、eh, el amparo, digamos, de poder juzgarse a sí mismo, ¿no? Y、claro. que además de los, los onerosos sueldos que cobran, Todo lo que los ampara respecto de eso, porque no pagan ganancia, pero además de eso, entonces cuando cometen errores, no los pagan.、Uh -huh. eh, para nosotros, por eso, esto es muy importante que la comunidad entienda de qué se trata: esto que no es una cuestión de, vengan de venganza, sino que tiene que ver con una restitución, digamos, de, de, de un derecho que tenemos nosotros como víctimas. De decir, bueno, estos son los funcionarios que nos dejaron sin la posibilidad de la verdad y de la justicia. Bueno, que sean juzgados. Bien. Y、eh, 8.30, la modificación,、eh, nada que ver con el horario que tenía hoy, por ejemplo, que iba a ser por la tarde, iba a ser por la mañana. Siempre, habitualmente, en las reuniones eran las 3 de la tarde, claro, ¿no? Claro, sí, sí.、Eh, bueno, llamativamente, esta es a las 8 y media. Sí.、Eh, Para nosotros sí fue bastante significativo que después de que empezara a circular el audio en el que nosotros estábamos pidiendo、eh, la destitución de Shaggy de Reusi、eh, y la sanción económica Falca, este, se modificara la reunión, ¿no? Llamativamente.、Uh -huh. eh, igual siempre ellos、eh, organizan, digamos, la agenda judicial en torno al aniversario de ATA. Eh, fíjate que、eh, otras veces han detenido、eh, a días de cumplirse el aniversario o han anunciado, sí, digamos, es ese, el juicio, la fecha de juicio.、Eh, digamos, siempre nos pasa lo mismo.、Eh, pero lo que es importante decir es que los integrantes del Consejo de la Magistratura, que son legisladores del Frente para la Victoria, de Juntos Somos al Río Negro, Que tiene mayoría、eh, este partido,、eh, el abogado de, de, del Colegio de Abogados y funcionarios judiciales, todos ellos integran el Consejo de la Magistratura, bueno, por parte del de, de Frente para la Victoria, Nicolás Rochas. Bueno, además de no habernos respondido, aparentemente ellos estaban trabajando sobre decidir la destitución o el juicio político, perdón. De Zagar y Reusi, después que culmine el juicio a Atahualpa, por Atahualpa, ¿no?、Ajá. Que estimamos será después de las vacaciones.、Eh, porque argumentan de que los imputados pueden decir que, como fueron、eh, condenados por jueces que hicieron malas、eh, cosas? Mal cosas, entonces este, podrían quedar、eh, libres de, de culpa, ¿no? Eh, ahora bien, cuando destituyeron a Igoldi, que fue Igoldi el que metió preso y condenó a un juez, o sea, un integrante del Poder Judicial, cuando lo destituyen a Igoldi, primero que el tiempo es、eh, récord, digamos, fue mucho menos que el, nosotros, el que nosotros estamos padeciendo y el que padeció la familia del triple crimen de Cipoletti. Cuando pidió juicio político también para los jueces y fiscales que intervinieron en esa causa, o para los jueces y fiscales que intervinieron en la causa por el doble crimen de Río Colorado. Digo, ninguno de ellos fue destituido. Igoldi se, se lo destituye, pero además Igoldi tenía juicios que todavía no estaban resueltos, pero no esperaban a que se resolvieran esos juicios para destituir a Igoldi. O sea, es claro, esto es una decisión política.、Uh -huh. Es. O le soltamos la mano a r e u s y Zagari, o no se la soltamos. Eso es lo que tiene que definir el Consejo de la Magistratura. Y en esto, claramente,、eh, tiene que ver los posicionamientos que tiene cada partido, ¿no? Sobre todo juntos como Rionero, g que son mayoría, si ellos,、eh, tienen, este, la decisión política de,、eh, llevar a juicio, a j a Zagari y r e u s y o no. Eh, para nosotros、eh, es una cuestión de posicionamientos y no es una cuestión de, burocrática.、Eh, acá, o se toma la decisión en, en un sentido o en otro sentido, pero es una decisión política. Acá no hay cuestiones de que faltan los papeles, de que falta la presentación de, de que falta que termine el juicio de, no, no, no. Acá cuando se quiere, se destituye y cuando no se quiere, no se destituye. Entonces, Para nosotros, la presión siempre que decimos que es lo único que nos queda en nuestras manos en este momento es siempre en la calle, siempre estar pronunciándonos este, por la verdad y por la justicia en nuestro espacio de lucha histórico en este país, que es la calle. Ahí vamos a estar el 15 de junio marchando nuevamente, cumpliendo 10 años del asesinato de Atahualpa y exigiendo, sí, Eh, es fuerte decirlo, pero exigiendo la destitución de Zagari y Reusi, porque son los responsables de que nosotros nos vamos a, a terminar el juicio, incluso que va, se va a llevar adelante, sin saber quién disparó, con qué arma disparó, en qué hora de ese día disparó, en qué coche lo trasladaron hasta el lugar donde lo dejaron morir, en la calle, tirado en el barro. Nosotros no vamos a saber nada de eso, gracias a qué? A que Reusi, Zagari, Falca, Pichinini hicieron mal su trabajo. Por eso nosotros decimos que no tienen que integrar más el Poder Judicial.、Uh -huh. Está claro.、Eh, Laura, hay otras también convocatorias que se están haciendo en el marco de las actividades del día viernes. Entre otras cosas, el otro día hablaba con Julieta y quiere un poco que. Quienes eh, eh, hayan estado, q u e recuerdan, quiénes les marcó un poco la vida ¿no? en estos 10 años desde la, la, el asesinato de ATA. ¿Todavía hay tiempo de sumarse para eso, para ir、eh, vistiendo la plaza con esos mensajes que quería Juli? Sí, todavía hay tiempo. Pueden mandar sus escritos bueno, a nuestros teléfonos, los que los tengan, y si no, también al mail, que es justiciaporata.com. Justicia、eh, por Atahualpa arroba、um, gmail punto com.、Uh -huh. este, ahí estamos recibiendo los escritos. Para nosotros,、eh, habitualmente nos cruzamos con, con algunas personas que siempre nos cuentan lo que ha marcado、eh, este asesinato impune en sus vidas. Y para nosotros es importante encontrar cuál es la huella que deja esta lucha. Más allá de lo personal, ¿no?、O、más allá de lo puntual, de que se encuentre o no se encuentre los responsables.、Eh, toda lucha deja una huella en la historia de una comunidad y nosotros queremos registrarla, saberla, este, tenerla, poder multiplicarla también de algún modo.、Eh, si hay algo que no van a poder matar jamás, es el, el sueño de Atahualpa. Que nosotros tratamos de sostener todos los días y, y es que、eh, la verdad, la justicia,、eh, sea algo real para la gente pobre, para los olvidados, para los que siempre son muertos y nadie reclama.、Eh, nosotros queremos que eso、eh, no muera nunca. Esa posibilidad, esa fuerza, esa esperanza, a pesar de todo, a pesar de la muerte misma, de pensar en un mundo para e s o para los que menos tienen, n o para los que sufren dolor.、Eh, nosotros, más allá de lo que pase este año, que va a ser muy clave, mira, cumpliéndose diez años,、eh, nosotros lo que vamos a seguir levantando es esa bandera de, de lucha.、Eh, porque Cualquier persona y en cualquier lugar,、eh, en la medida que podamos, vamos a seguir este, levantando esa bandera porque entendemos que es imprescindible, sobre todo cuando se quiere avanzar sobre los derechos、eh, que hemos conseguido con tanta sangre ¿no? en este país. Entonces, para nosotros registrar ese camino, esa huella que construimos entre todos los que han acompañado durante estos 10 años. Es,、eh, un hecho que queremos poder multiplicar y por eso estamos haciendo e s a convocatoria.